...para las 9 de la mañana en casi todo el país, en contacto ahora con la concejal Liliana Shuin. Ayer se conoció la noticia en donde su lista eh, misteriosamente desapareció, lo que la deja eh, prácticamente fuera eh, de las elecciones del próximo 28 de junio. Liliana, ¿cómo te va? Buenos días. ¿Qué tal? Buen día, Jorge. ¿Cómo te va? Bueno, ¿qué es lo que ha pasado, Liliana? No. Y la verdad es que hoy todavía es difícil de explicarlo esto, porque... Eh, no hay explicaciones, digamos, eh, oficiales, eh, de, para, de, de, de mi lado coherentes Pero bueno, el hecho es así Aparentemente las listas nuestras fueron presentadas fuera de término uh -huh. Con un uh -huh. recurso, o con una orden judicial eh, Bueno, de que fueran presentadas eh, así Porque uh -huh. aparentemente antes se habrían perdido uh -huh. Y bueno ¿A dónde presentaron ustedes las listas? Eh, el caso de estas, de estas que está, que estoy hablando yo, que hablo por la gente de Azul, de Bolívar, porque ellos, ellos presentaron junto conmigo, nosotros las presentamos en eh, las oficinas de y en Las Cañitas. Uh -huh. Uh -huh. Nosotros no presentamos en la Junta Electoral, pero tampoco nadie, porque después cuando yo hablo con el resto eh, de, de los que participan, tampoco las presentaron en la Junta, las presentaron en un hotel. Uh -huh. Pero bueno... Y ahí la gente de Narváez se encargaba de presentarlas en la Junta Electoral. Exactamente, porque hacían como un poder general en una sola persona para presentarlos por, por, por todos, digamos. Uh -huh. Bueno, cuando presentaron las nuestras, ya este, eran fuera de término, porque, bueno, eh, ellos ellos dicen que era porque eh, en algunas listas les faltaron, se les perdieron, y bueno, y, y, y así, ¿eh? Y, Y las presentaron fuera de término. Uh -huh. Y al presentarlas fuera... fuera de término, el juez Blanco le, le recusa o le dice que, que, que no corresponden, que, uh -huh. que no corren. Uh -huh. y eh, bueno, esto estaba yo, en manos... Y esto... es, muy es muy loco todo esto, Jorge sí. porque también vos pensás que vos no vas a presentar. justamente Porque justamente todas las listas casi que faltan uh -huh. son las listas de, digamos, los de narvaístas puros. Esta gente de Azul, del de Bolívar y el de Montón, uh -huh. en realidad, en revistas puras, porque somos, en re, las entregamos ahí, en sus oficinas, porque ellos nos llamaron para que las entregáramos ahí, porque claro. después en el, en, en el Hotel en La Plata entregaban el pro, eh, la gente de Felipe Solá. Y esto, así que en realidad, las cristas que le están faltando son justamente... Es muy loco, porque él no va a hacer esto con su propia gente, ¿no? Claro, claro. Pero bueno, eh, no sé, a lo mejor alguien las desapareció, alguien se las sacó, alguien... Se está mencionando a una persona que es apoderada del PRO, que se llama Julio Garro. ¿La, ¿La conocen ustedes? No, yo no lo conozco a Julio Garro. Yo conozco mucho a Fernando Rosas. Y Fernando Rosas, ayer cuando habló conmigo, que es el apoderado de Francisco, que lo conozco mucho, uh -huh. está bastante... Por eso esto es para, para, para analizarlo un poco más a la distancia. Pero Ay. yo acá hay manos negras adentro del propio peronismo Claro. claro. No, no no echemos la culpa al kirchnerismo, ni ni a que esto o a que lo otro. Yo solo quiero aclarar a la gente, porque esto es, digamos, eh, la vieja política. Cuando yo me refiero a la vieja política, me refiero también a la que está a los nuevos, que tienen prácticas más perfeccionadas de la vieja política claro vos crees que vos crees que esta desaparición de listas es adrede sí señor que sí. no se debe a un ¿Esto error se lo a propósito sí sí esto está hecho a propósito y por qué sacar a Liliana de, de del juego no sé no sé es Liliana Ayuinde y otro montón de gente sí. eh, creo que sacaron la gente de de del de juego ajá ajá eh, esto es así yo la verdad no, no... No sé, de ahora en este momento en caliente Darte las explicaciones del, del caso Pero porque uno tiene que dejar pasar los días yo te, O sea, hablo con vos, Jorge Porque, bueno, eh, tengo una relación, digamos de, de vecino, de cotidiano Y, bueno, precisamente yo te la doy Pero hoy, hoy decirte concretamente, este es el responsable, esto pasó así, uh -huh. yo no te puedo garantizar que así sea. Lo que sí te digo es que esto, eh, hay manos negras dentro de este espacio. Uh -huh. A mí no me robaron las listas, el quemerismo ni nadie del quemerismo ni, ni, no, no, es que quede claro esto. Eh. Uh -huh. eh, ¿Vos ves alguna que esto tenga alguna vinculación eh, con los otros sectores del properonismo locales? Sí. No, mira yo de eso lo, lo saco, pero pero eh, mira esto, eh, los sectores locales, digamos, eh, yo los excluyo de esto, porque uh -huh. no tienen el poder para eh, hacer estas cosas, uh -huh. ni para pedir que estas cosas sucedan. Uh -huh. Esto sucede eh, en otros, digamos, ámbitos, en otras cocinas más arriba donde participa muy poca gente. Vos sabés, Liliana, que bueno, consultamos eh, anoche y hoy por la mañana y seguimos consultando la página de internet. Ah, sí la verdad no tiene lista el properonismo. Claro, exactamente. No hay nada eh, cargado. Eh, la, el de la Junta Electoral de la provincia de, la de Buenos Junta, Aires. Sí, sí. Y no años? hay ninguna lista, o sea que ni siquiera Julián Abad, sí. ni siquiera Silicura. Eh, según esta página de internet en donde están todas listas inclusive listas que uno no conocía eh, eh, están habili estarían habilitados al menos según lo que dice esta página para, para participar en, el, en las próximas elecciones? bueno eso sí, es muy loco porque yo hay vi listas sí. que ni siquiera eh, los candidatos tiene los candidatos concejales y no tienen los suplentes claro está tan mal presente y sin embargo a esas las dejan correr yo eh... Y no, y no dejan correr otras que fueron presentadas fuera de término por esta cuestión de, de, de, de, de que se plantea que hubo una pérdida, un robo o lo que fuere. Uh -huh. Y dejan presentar una lista, por la vista que no tiene, eh, digamos, eh, presuplentes una sí, lista sí, sí, sí. pelada, tiene, o sea, mal presentada, sí, sí, sí. bueno, no importa, pero eh, son detalles, digamos, a veces con algunos son muy rigurosos la Junta y con otros evidentemente no, lo que te digo es esto, sí, yo lo que me llama la atención, eso lo miraba ayer, este es que eh, Bolívar tenía cargado todo, eh, Tapalqué tenía cargado todo, Azul tiene cargado todo, todo lo que me refiero, estaba incluido en listas del properonismo peronismo claro. y el agarrío no tiene, claro, Eh, eh, ¿Vos crees que esto puede llegar a ocurrir y que Olavarría, que el propio Onísmo, no tenga representación local? Eh, no lo sé. Yo espero que no. <risa> eh, me imagino que no. Pero bueno... Porque, ah. digamos, si esto ocurre, cambia absolutamente el escenario político de Olavarría de golpe. Sí. Bueno, viste, esta, esta es la política, Jorge... Yo, cuando me, este, este, este, esto me, me, me apasiona, es estas cosas, ¿viste? Hoy una cosa parece una cosa y el otro día es otra, totalmente diferente. Claro. En horas te cambió todo, a veces para bien, a veces para mal. Yo sabes qué pasa, mira, eh, por ahí, bueno, ahora me va a aprender a conocer la gente, porque en definitiva, ayer yo recibí, digamos, eh, llamados, bueno, del periodismo, todo, y todo, la verdad que bastante, eh, digamos, Eh, consternados por esto, ¿no? Sí, sí, sin duda y, Sí, sin duda, y yo la verdad se los agradezco a todos de verdad porque eh, a mí todo lo que soy, todo lo que he hecho uno es parte de mi esfuerzo otro del acompañamiento de la gente que en definitiva eh, cuando yo las he representado con alguna cuestión se han sentido realmente representados uh -huh. y segundo que eh, a mí esto no me doblega a mí no, no me hace nada Porque, en definitiva, eh, yo no, no, o sea, uno toma el cargo en la política eh, como lo que es un paso en la vida de uno. Yo ya o sea, estoy preparada para irme a mi casa, a trabajar, volver a mi trabajo, y esta lucha la sigo. O sea, no es que yo me voy a quedar en mi casa. A mí no me manda a mi casa metodologías de la vieja política. A mí me tenía que mandar a mi casa los ciudadanos bolavarrienses y no me votaban, uh -huh. en definitiva. Que no me van a... 7.000 ciudadanos, 5.000 ciudadanos, 20.000 ciudadanos, lo que yo necesitaba que no me votaran para entrar al Consejo Deliberante y representarlo No tal cual. estas cosas, ¿me entendés? Tal cual. Esto a mí no me tiene que hacer nada, porque si a mí esto hace que yo me decaiga, que... al único que lamento por ahí es la gente nueva que participa con uno, y que estas cosas, la, digamos, su primera experiencia es... Mala en la claro, política claro. Y estas cosas que la gente ve de afuera y dice oh ves que te dije yo que la política es mala Ves que todo es una porquería Ves que claro. esto hiere a la democracia sin, ¿Entendés? Duda, sin duda Pero a mí en lo personal no, al contrario te digo Bueno, esto te hace dice, lo que no te mata te fortalece, Vicente. Es así. Es así. Eh, Liliana, bueno, eh, te mandamos un beso grande y te agradecemos que nos hayas atendido eh, este día. No, eh. gracias a vos, Jorge. Un, un abrazo beso a, a todos y un saludo a todos. ¿sí? Liliana Schwinn, eh, concejal del eh, Properonismo, que, bueno, eh, ustedes escuchaban, eh, ¿eh? Su lista ha desaparecido, eh, o se ha perdido, o se la robaron. La cosa es que no fue presentada. Eh, por eh, el mismo partido político des, en término eh, fue observada y que ha quedado afuera. Lo llamativo, por eso lo decimos desde temprano, es que eh, tampoco hay ninguna lista eh, confirmada del pro-peronismo en la Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires, ni siquiera de Silicura y ni siquiera de Julián Avar. Eh, que de esto ser así, y de esta información corroborarse en cuestión de horas nomás, este, los dejaría también fuera de la elección este, distrital en la ciudad de Olavarría.